Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina. Yo participo de la Juventud del Movimiento Evita de San Miguel. Nada, les quería comentar que estamos armando un festival con el lema Campeones de la Solidaridad, que tenemos como objetivo principal recaudar、eh, útiles escolares y también alimentos no perecederos. Porque básicamente entendemos la situación de ajuste que estamos viviendo y sabemos que a los pibes y, los, y las p i b a s de nuestros barrios se les va a s e r complicadísimo poder acceder a comprarse los útiles escolares. También estamos recibiendo mercadería, ya que no se e s t á bajando、eh, los alimentos a los comedores y los merenderos de nuestros barrios. Bueno, nada, el festival va a contar con artistas y feriantes que quieran venir a participar. La convocatoria está abierta para el que quiera sumarse a participar.、Eh, se va a hacer el 9 de marzo a las 6 de la tarde en Martín Irigoyen 1018. Es enfrente del corredor aeróbico de Muñiz. Eh, bueno, nada, los esperamos y agradecemos la d i f u s i ó n y el espacio para poder contar un poco lo que estamos haciendo.